de su amor Deja que su paz llene todo tu interior Y deja Borre No, no, eso es como la canción. No. ¿Cómo va? Está tra, el tranca traca tra, no, Ah, sí, el no, el el no. va. Sin pulsera. Sin pulsera. ¿Ah? El teléfono? El teléfono ¡Estamos grabando!